Todo cuando visibilizamos eh, la problemática, nuevamente la problemática del fuego arrasando no solo al medio ambiente, sino también en este caso llevándose de puesto no solo buenos y bellos paisajes, sino también la seguridad y la vida de las personas, con heridos, con personas aún desaparecidas, como te decía hace un par de minutos y demás, la tragedia de lo que ocurrió en la zona de los lagos, en el sur, en, entre Chubut y Río Negro, golpea fuertemente y es por eso que hoy estamos con la referenta, con Evis Millán. Buenas tardes, Evis. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulanguen. Buenas tardes a todos. Eh... El Evis, eh, vos sos de la comunidad Pillán mahuiza Exacto, yo vivo en realidad en Esquel, tengo mi comunidad Piyan-Mahuiza en Corcovado. Eh, estoy viviendo en Esquel a 110 kilómetros más o menos de donde hay uno de los focos de incendio que es en la comunidad Maitén, pero sabemos que son muchos más, es casi en varias partes de la comarca, Puyén, Encholila... Cerca, en el hoyo. El hoyo la claro. verdad, eh, muy triste eh, lo que ha sucedido. Es visto estamos sumamente agradecidos por este ratito que podamos conversar contigo, te agradecemos profundamente esta oportunidad y te, lo primero que te pido es si vos tenés información nueva, bien, bien fresca, de cuál es la situación, porque sabemos que estuvo lloviendo, pero está pronosticado que va a haber un aumento de la temperatura, va a, va a tener que seguir la Guardia de Cenizas y demás. ¿Cuál es la uh -huh. situación eh, en tu conocimiento? conocimiento en este momento? Eh, bueno, yo en particular por ahí voy a hablar más de una zona que es la zona de Maitén, con la que estamos en contacto directo con una hermana, una lamiria en Mapuche, de la comunidad Cañú. Muy bien. Lo que ella nos dice es que allá ya no está lloviendo. Sí, llovió ayer, el día de ayer, lo que vino muy bien el agua para toda esa zona, porque bueno, los pocos incendios están. Eh, el tema es que ahora no ha llovido y lamentablemente no hubo, al menos en la zona de Maitén, lo que estoy diciendo, que es zona de Buenos, Buenos Aires chico, no ha habido ayuda absoluta, ninguna ayuda de parte del gobierno. Entonces ellos están afrontando como comunidad en su lugar, en su territorio, alrededor ya no queda vecinos porque eh, lamentablemente se, ha, se auto evacuaron y quedaron solo la comunidad Cañú, eh, lo que me dice que hay eh, un, ¿cómo se llama? un trabajador desaparecido, que es justamente de, de, del vecino alintante, eh, ese lugar se quemó todo, hay animales bueno, eh, muertos por todos lados, y el, el trabajador está desaparecido, está su familia buscándolo, junto con integrantes de la, de la comunidad Cañú, porque no se ha acercado ninguna brigada en realidad en búsqueda de este trabajador. Eh, la verdad que es muy preocupante porque los focos están allí, No, no es fácil llegar al lugar para hacer eh, el corte de fuego porque en realidad en zona bastante donde no hay ni siquiera huellas tienen que ir caminando como pueden eh, y bueno están pidiendo desde, desde, desde que comenzó esto por favor que fuera se acercara eh, brigadista con herramientas eh, necesitan sí o sí un avión hidrante porque hay zonas que están muy altas y es imposible de llegar eh, y bueno, el agua, te digo, alivió un poco, pero la situación es que hoy en día no está lloviendo y hay, los fuegos están ahí. Si llegara a levantarse un poco de viento, estamos hablando que puede llegar a suceder una tragedia. Eh, sí. La comunidad no va a dejar el lugar, la comunidad dijo que está firme en ese espacio porque ellos van a defender hasta el último momento eh, el bosque nativo. Que es, y lo, bueno, ellos están casi rodeados, digamos, por toda esta zona que, que se ha prendido fuego. Es tremendo, realmente es muy triste lo que está sucediendo. Y, bueno, llama mucho la atención que no haya ayuda de parte de, de, del municipio de Maitén, que no haya ayuda por parte del gobierno. Es muy llamativo cómo se han dado todos los focos de en las diferentes partes y, bueno, y cómo esta, esta situación que está atravesando eh, nos hace pensar que, lamentablemente, todo esto fue planificado un, con un plan muy perverso de parte de las empresas extractivistas. De las extractivistas. Bueno, ahí, ahí está uno de los puntos a los que queremos llegar, Evis. Te iba a preguntar antes de encarar para ese lado por la seguridad alimentaria de la comunidad y si están eh, a resguardo de alguna manera, si hay cortafuegos alrededor de donde tienen sus viviendas en la comunidad o si es, este, bueno, como dijiste vos, un verdadero peligro para ellos, para ellas, para quienes están ahí en la comunidad este, seguir estando así en estas condiciones o si están necesitando ya agua, alimentos, ropa. Eh, sí, ellos en realidad en este momento lo que precisan más que nada es herramienta para seguir haciendo cortafuegos, pero son muy pocas, muy, muy pocas manos las que están en, en esa comunidad. Necesita gente que, que vaya con, eh, con conocimiento y que lleve las herramientas necesarias para motosierras, todo para poder seguir haciendo los cortafuegos porque, eh, te digo, es una familia la que está poniendo fuego y está defendiendo ese, ese territorio esos bosques nativos. Eh, la verdad que es indignante el actuar de, del municipio de Maitén porque no se ha acercado absolutamente para nada. Todos fueron el día de ayer eh, defensa civil, eh, pero para decir que evacúen el lugar y no para ayudar. Hasta el día de hoy no fue nadie. Ellos están ahí, lo que necesitan más que nada es eso, vuelvo a repetir, herramientas y gente, y que, y que sobre todo que manden eh, los aviones hidrantes, porque así como están en los medios nacionales que están enviando, a, a, en ese territorio nunca pasó nadie, entonces eso es lo que están pidiendo con urgencia. Eh, gracias a Dios la casa, todos siguen, siguen, ellos también como familia están en el lugar, pero bueno, el fuego está a unos pocos kilómetros de ahí. Claro. Eh, y, y es realmente un poco peligroso y, bueno, y no sabemos qué puede llegar a suceder si, si el clima cambia. Muy bien. Evis, ¿y la seguridad alimentaria? ¿Vos creés que ellos tienen alimentos? ¿Sabés si tienen alimentos? Sí, en realidad eh, están, eh, tienen un poco, pero lo que le está sucediendo es que no tienen electricidad. El pueblo de Maitén está sin electricidad. Claro. Eh, lo cual esto también es preocupante porque ellas necesitan... Generadores eléctricos porque tienen la carne se les está echando a perder la comida la poca comida que tenían está en, eh, bueno no tienen energía claro. entonces necesitan que también se acerquen con motores con, con bueno sí. eh, energía para poder mantener eh, las heladeras en, en condición en los alimentos tal cual con grupos electrógenos, será como corresponde ah. para poder este, bueno asegurar la alimentación de la comunidad eh, Evis eh, bueno Sabemos que esto es una cuestión de larga data y no nos imaginábamos que podía llegar a haber otro ataque de estas dimensiones, porque esto verdaderamente parecen ataques y como lo dijiste vos, parece planeado, perversa y muy bien mente. Eh, ¿Cómo es que está afectando el fuego a los territorios, de las comunidades? Eh, y eh, te, te digo que en una proyección, Evis, en una proyección no solo por lo que ha pasado en estos días, porque entendemos que el las comunidades, hoy por hoy están visibilizándose en los grandes medios nacionales las tomas sí. hippies, como se les llama, ¿no? las tomas de, este, de personas blancas y por ahí la, lo que le pasa a las comunidades originarias está siendo eh, invisibilizado de nuevo. Sí, o bien eh, también está esta situación, o por eso creemos que es un plan realmente por parte de, de las empresas, y seguramente también el gobierno detrás eh, apañando todo esto porque... O casualidad los medios hegemónicos nacionales lo que muestran es que son los responsables la, el, el, el Ram o las comunidades indígenas como que siempre meten la cuestión del terrorismo y esta esta situación de incriminar al pueblo mapuche cuando el pueblo mapuche ha defendido desde milenariamente todos estos territorios en contra de las empresas extractivistas entonces eh, la verdad es que es llamativo todo esto que está sucediendo. Y, eh, bueno, muchas comunidades, mucha gente, incluso no indígena, que hoy en día se está planteando, porque las últimas marchas que se han dado en esta, en esta semana, ha sido un no rotundo a la empresa textilista. Ha sido un no rotundo a todas las empresas que lo único que hacen es traer muerte a la naturaleza, muerte a la gente. Y, o oh casualidad, con, con, bueno, estamos hablando de dos días atrás, empezaron los fuegos. La verdad que es llamativo, en Chubut Deportes ya venimos cargando desde hace meses, También la, la situación económica que está atravesando porque el gobierno no paga los sueldos a término, debe un montón de cosas. Lo que está llevando y está rinconando a la gente a que termine aceptando las mineras como único plan de economía para, para la provincia. Y sabemos que esto, eh, esto realmente está... Un, eh, detrás de esto también tiene un apoyo eh, desde parte desde arriba, ¿no? De funcionarios de arriba que también están avalando estas políticas. Eh, la verdad que eh, es... Eh, llamativo, cómo se están dando cada cosa, y nos preocupa futuro qué puede pasar con las otras eh, comunidades, que también están justamente en la zona donde ellos eh, están queriendo llevar a cabo sus empresas extractivistas. Hay que recordarle a las personas que por ahí no tienen el mapa en la memoria, Evis, que este, esa es, vendría a ser esa zona, vendría a ser la punta oeste o noroeste de lo que se conoce como la cuenca del Chubut, lo que se quiere eh, volver un, una zona para la disponibilidad minera, como se dice, eh, y que podría llegar a tratarse entonces, en tus palabras, eh, de una especie de venganza por el rechazo que hubo eh, en, en la provincia de Chubut a la, a la idea de legisladores y legisladoras de allá de querer uh -huh. abrir el tema de la zonificación. Parece sacado de una novela, pero eh, siempre que hay hechos están relacionados de alguna manera este, con la realidad. ¿no? Siempre que el río suena... Eh, Evis, te invito a que, bueno, que nos relates un poquito cómo la están pasando entonces históricamente en las comunidades en estos últimos años con estos ataques que bueno, van volviéndose más y más indiscriminados y más y más dañinos, por supuesto, si todavía estamos hablando de una persona herida de gravedad, personas desaparecidas y demás, eh, entendemos que es algo que afecta ya a toda la sociedad, Evis. Exacto. Nosotros, bueno, y desde el movimiento, en especial el movimiento de mujeres indígenas, hemos venido denunciando cada situación que sucede en las comunidades, como el gobierno o las empresas de alguna manera se van metiendo en los territorios, usurpando, eh, consiguiendo títulos de propiedad de estrucho, y de esa manera desalojan a las comunidades de su lugar. Eh, bueno, en fin, eh, muchas cosas que están cometiendo, que nosotros llamamos terricirio, ¿no? Esta situación que se está cometiendo en, en los territorios. Eh, y bueno, y en particular las amenazas que se viven a diario en cada comunidad. Nosotros como Piñama Huiza venimos ya hace varios años denunciando eh, la, la, que se quieren llevar a cabo varias represas, hablábamos de más o menos de, de seis represas en el río Carreleufu, lo cual vería, vería afectado a mi comunidad en particular. Eh, estas eh, represas que a la vez son parte para abastecer a las mineras. Entonces, eh, esta situación... Eh, muchas veces hace que eh, por ahí inventen causas y judicializan a nuestras languenas, a nuestras hermanas en las comunidades. Tenemos hermanas acá que han recuperado tierra en el lago Futalauken, pero para resguardo de los bosques. Y hoy están siendo judicializados, están siendo perseguidos por la justicia, eh, por la policía, y como el tip, eh, tipos de ese hecho están sucediendo en muchos lados, en muchos territorios, desde, ni hablar en la meseta, donde la comunidad es, en la meseta de Chubut, están poniendo el cuerpo ahora actualmente porque las mineras quieren entrar. Entonces, esta situación viene de hace bastante tiempo y tiene que ver justamente con un, un Estado que siempre ha negado la plurinacionalidad en, esos, en este territorio, ¿no? Porque siempre se ha hablado de una cuestión como eh, de, desde afuera, que se ha construido la Argentina desde la gente que vino del barco, cuando acá ya habían habitantes de diferentes naciones indígenas. Y, había, y estábamos siempre cuidando y resguardando, resguardando la naturaleza. Tal cual. Eh, la verdad que, bueno, es eh, realmente penoso que hasta el día de hoy se sigan cometiendo estos hechos cuando hay, estamos hablando que hay derechos internacionales donde avalan, donde nos dan derechos a las comunidades indígenas en los territorios, pero hasta aquí nunca se ha solucionado, ni siquiera por parte de, eh, del INAI, que es un instituto de asuntos indígenas que tendría que, que reverto esta situación, todo lo que está pasando, nunca realmente llegó eh, una, una solución a los reclamos. Eh, la, hasta aquí solo hemos recibido a las comunidades que nos hemos eh, opuesto a, esta, a estas empresas, hemos recibido, eh, digamos, denuncia en contra nuestra, eh, estigmatización, diciendo que somos terroristas. Bueno, esta es la situación que se vive. Bueno, Evis, lamentamos que la comunicación contigo tenga esta naturaleza y no podamos hablar de la cultura ancestral, de la relación armoniosa con el medio ambiente, de la lección de siempre de las hermanas y hermanos de los pueblos originarios y tengamos que seguir hablando de estos fenómenos que están íntimamente relacionados, como bien decís, con eh, eh, intereses espurios y que no tienen la licencia de nuestras comunidades y sociedades. Te agradecemos por este rato, Evis, y esperamos no, no, no, no, no, volver a estar en contacto en la, en la medida de, de ser necesario, queremos reflejar lo que allí ocurra y también el sentir de ustedes. Este, gracias, Evis, te invito a que, a que, bueno, te despidas de alguna manera, si, si te parece. Sí, sí Rumé Mañún, le agradezco este espacio que nos brindan, poder llegar a los diferentes lugares y, bueno, y contar la realidad, lo que está pasando realmente en los territorios. Para nosotros... Es, eh, un, estamos totalmente agradecidas con ustedes, así que estaremos sí comunicándonos ni bien tengamos novedades Muy bien, gracias, gracias. y que tengas buen un resto abrazo. de la jornada, un abrazo Evis, eh, bueno ahí hablábamos sí, sí, sí.